Alguien La caricatura De nuestros jornaleros Chaqueta estameña Y un viejo sombrero Camisa manchada De sudor Platanero Alguien Bien metido en cuerda. En la romería se otorgó el derecho de ahogar mi alegría echándome en cara cierta lejanía. ¿Cómo hacerle entender que mientras más lejos esté más me habita la añoranza? Soy más canario que él solo ejerce una vez cada año, y eso le basta. Para sentirme canario, puede cantar la folía, ni comer peña de gopio, a sentirme parte, amasada y dolorida este pueblo noble y viejo, sangre de su propia herida, para sentirme canario, compasión y altanería, he paseado el orgullo el dolor y la alegría que ha ido viviendo mi gente cada minuto del día. puede no cantar la mi cobreteña negocio, ni estar en Mi andanería he paseado el orgullo, el dolor y la alegría que ha ido viviendo mi gente cada vez. Mil...